Por God's sake, hay que dar todo el poder al pueblo, porque hay algunas personas allá arriba que lo acaparan todo, que dicen mentiras sobre la gente, el dinero y otras cosas, que ven al pueblo, pero que nunca tuvieron miseria. Sí, hay personas que se mueren de hambre y que nunca consiguieron la felicidad. ¿Cómo puede ser que piensen en el amor si no tienen suficiente para comer?, Si no tenemos tiempo ni para preocuparnos es que somos culpables también de este crimen. Por eso, por el amor de Dios, hay que darle más poder a la gente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Cales, Cales Soul. Bienvenidos y bienvenidas a la 100.0 de la FM de Sin Chilic y Ratia. Hoy tenemos entre manos una sesión de las que llamaríamos estándar, es decir, vamos a intentar dar cabida a todas las secciones habituales del programa. Ya os anuncio, sin embargo, que nuestro colaborador Arcaich Cortavitarte esta semana no estará con su sección la hora 45. Es que le hemos dado unas merecidas vacaciones en Roma con todos los gastos pagados bien que se lo merece el programa lo iremos llenando poco a poco además con más temas extraídos de la discográfica Stacks y Vault de Memphis entre todas las secciones de los colaboradores ZZ Añaki, Baranda Carlos el Profesor, funk Toti Beñat Zincunegui y este que os habla y dirige y presenta Papasoul Papasoul Kaishoyaki y Gabón. Gabón, Papa Soul. ¿Qué tal? Bien, aquí ya preparado para seguir con este este repaso a Stax y Volt. Pues venga, que dos cuentas en primer bueno, lugar. Pues, a ver. Vamos a empezar con Sir Mark Rice, eh, nacido en Clarksdale, Mississippi en 1933. Inició su carrera musical tras mudarse a Detroit en 1950. Durante su juventud estuvo bajo la tutela de nada más y nada menos que de Ike Turner. Aunque no llegó a interesarse por el piano a pesar de los intentos de Ike, tras cumplir el servicio militar en Alemania, se unió al grupo The Falcons, donde compartió escenario con talentos como Wilson Pickett, Joe Stups y también, por ejemplo, con Eddie Floyd. Cuando The Falcons se disolvieron a mediados de los años 60, Rice eh, se, se centró en la en la composición y su carrera como solista. Fue André Williams quien le otorgó el título honorífico de ser Gracias a su relación previa con Pickett, pudo vincularse con Stars Records, donde se convirtió en un compositor clave del sello. Aquí, eh, su mayor éxito como compositor fue Mustang Sally, originalmente titulada Mustang Mama. Grabada por él mismo en 1965 y modificada a su de Aretha Franklin, alcanzó el puesto 15 en las listas de Rhythm Blues. Al año siguiente, la versión de Wilson Pickett se convirtió en el éxito definitivo del tema, Vamos con el tema Mini Skirt Mini, publicado en Stacks en 1967. Bueno, y después de escuchar a Sirme Gris, aquí tengo a mi derecha ya preparado, a nuestro siguiente colaborador, Eterno, para siempre, Baranda, ¿qué tal? Esperemos que seamos Eternos. Eternos, ¿no? Eterno. Pues sí, pues buenas tardes, pues bueno, aquí estamos otra semana más y bueno, entrando ya en el frío otoñal, el frío o toño. sea, de, de golpe, pero bueno. Y para eso estamos aquí con eh, temas calientes. Eso te voy a decir, que me lo acabas de quitar. Ah, vale, perdón usted. <risa> Como siempre, el sol nos calentará y, oye... Eso es. <risa> Venga, ¿qué, ¿qué tenemos ahora? Pues mira, eh, Jane and the Darlings eran un grupo de cantantes de Arkansas que incluía a las hermanas Jane y Dee y Dolpus, la hija de Jane, Paula, y la amiga de la familia, Piff Harris. Además de trabajar como coristas en los estudios Stacks, lanzaron seis excelentes sencillos de 45 RPM, con el sello Bolt a finales de la década de los 60. Con este... How can you mistreat the one you love? Hesta gaitezen eska eta herria batu zituen herritmoaren historia marrena harrena bidaiatzeko. Mundu osoan mugiaraziz. Ready, rock steady, go. For I found you hoy traigo otro trio más, el tercero, pero esta vez de mujeres, eh, de Soulettes formado por Rita Marley, Marlene Gifford y Constantine Walker. Eh un papel relevante la escena del ska, también el rock steady con su cariño, sus cariñosas voces. Eh, grabaron principalmente para Studio One de Coxsone Dodd y los... después en la época del reggae, pues los The Wailers y Peter Tosh y también colaboraron con ellas. Hay que decir que no eran eh, coristas, sino que eran propias las cantantes del grupo. Un poco más, os traigo dos temas de amor. El primero es My Desire. Está visto desde un punto de vista más íntimo, digamos, más del, del deseo individual. Y ahí vamos a disfrutar de ella. tema llamado Friends and Lovers se dice que Rita Marley se inspiró en Bob y en su reciente red boda que tuvieron a los 26 Bob Marley y 27 Rita Marley y habla, refleja la dualidad del amor eh, no solo amor romántico sino también eh, compañerismo, apoyo mutuo intimidad emocional y poco más espero que lo disfrutéis de Show Let's Friends and Lovers Bueno, abandonamos Jamaica y volvemos a Memphis. Si el Blast, nacido en Birmingham, en Alabama, inició su carrera en Nueva York en el año 54, grabando para el sello Red Robin Records bajo el nombre Clarence Junior Lewis. En 1955 lanza su primer sencillo y durante los 60 publica al menos tres sencillos más en el sello Fari Records de Bobby Robinson alternando entre su nombre real y su seudónimo, Lidl junior Lewis. A lo largo de la década grabó también para otros sellos como Columbia, Stepter y la Metro Golden Mayer, MGM. En 1967 reaparece con el nombre artístico de CL Blast, firmando un sencillo distribuido por Stacks Records y su filial, Hip Records. En el 70 trabaja para bajo la producción de de Wardel um, Queserwe un tipo con apellido complicado dejando varios registros en esta etapa pero vamos con el sencillo publicado en Stacks concretamente con su cara B titulada Duel Up Let me your kisses, Give you twice the fun And your satisfaction, baby, in these arms oh, yeah. I wanna double your kindness Give you so much happiness Double your everything in these arms What good is a sock without a shoe? your kisses give you twice the fun and your satisfaction baby in these arms oh, I yeah, want my yeah. double your kindness give you so much happiness double your everything now in these arms Bienvenidos a Northern Train, la sección de la escena que se negó a morir. Ponte los zapatos y a bailar, aquí, en Northern Train, en Cale, Cale, Soul. ¿Qué pasa, Nighters? Gabón. Gabón, All Nighters. Bueno, pues hoy, hoy traigo dos temas de Northern, también centrados en un grupo, en los Impressions. Que, bueno, los Impressions son un grupo, bueno, son fueron un grupo de The duwop, gospel y soul de rhythm blues de Chicago. Inicialmente incluían en su formación a Sam Gooden, los hermanos Richard y Arthur Brooks y dos grandes amigos y artistas como eran Jerry Butler y Curtis Mayfield. Comenzaron su carrera como grupo en Abner, que bueno, inicialmente se llamaba Falcon Tuvieron que cambiar de nombre porque ya había otro Falcon, me parece que era por Texas o por ahí Entonces para ahorrar, ahorrarse los problemas se llamaron Abner eh, Abner por cierto que era subsidiaria del sello BJ eh, Aquí eh, en BJ eh, estarían bueno, en en, BJ en Abner estarían a, hasta los 60 años luego pasaron a formar parte de ABC Records donde en el año 65 grabaron el tema que vamos a escuchar hoy Este cambio se dio cuando Jerry Butler dejó el grupo y Curtis, que había escrito la mayoría de los éxitos de Butler de los éxitos de, de Jerry Butler en solitario usó el dinero ganado para mover el, gru el grupo a Nueva York Allí grabarían en el 61 eh, Gypsy Woman, que alcanzó el puesto número 2 en las listas En el 62, los hermanos Brooks dejarían el grupo y regresarían en Chicago como trío, Curtis, Sam Wooden y frescas Aquí fue cuando se unieron al productor y arreglista Johnny Pate. Pate les ayudó a modernizar su sonido y como resultado salió eh, It's all right un sencillo de oro del 63, que vendió más de un millón de copias y alcanzó el número uno. ¡Jajaja! <coughs> En el 64 llegó Keep on Pushing, la primera de las composiciones de Myfield que reivindicaba el orgullo negro. Y luego ya en el 65, <coughs> You have been ch eh, cheating, tema que empezó a sonar en, en nuestro querido Twisted Will. Vamos a ir con ello, así que pincha la dj. Cheating wishing you had' never met cause you've been cheated your lies can't be seen in your eyes expect and I know Este segundo tema que os voy a traer de los Impressions tuvo su salseo. Y es que a mediados de los 60, los Impressions eran comparados con grupos de Motown, como por ejemplo eh, los Temptation, los Miracles o los tops Y tan comparados que su sencillo de 1966, Can't Satisfy, fue demandado porque tenía demasiadas similitudes con This All Heart of Mine, del grupo, del grupo Motown, los Isley Brothers. Eh, Barry Gordy demandó y Curtis Mayfield tuvo que, que compartir créditos con el equipo de producción Holland Ossier Holland y con Silvia Moy pues, eh, estos créditos por la canción de todas formas la canción alcanzó un puesto 12 en las listas nada mal y acabaría siendo un clásico en las pistas de baile del Northern Soul vamos a ir nosotros con Can't Satisfy así que Gabón Onlighters Gabón Excelente selección de temas para el orden ZZ. Es que recasco. Los impresiones, es eh, caliaza asegurada, ¿eh? Sí, eh, Chicago Soul, ¿no? Chicago Soul. Soul, exactamente. O Soul de Chicago. O sea, tiene un extenso sí. catálogo. Mm. Ya solo los nombres, eh, pues tienes ahí Jerry Butler, Curtis Mayfield. Bueno, vamos, pues eso es garantía absoluta. No garantía absoluta de buenos temas para escuchar, para sentir, para bailar, como en este caso. Okay. Hasta la semana que viene, Northern Train, <risa> Northern Train, <risa> Northern Train. <risa> no aquí. ZZN aquí Bueno, vamos a seguir con Stacks y ahora vamos con Johnny Day Y es que antes de llegar a Stacks, a este sello de Memphis del que estamos sacando No sé si os habéis dado cuenta, pero los temas que estamos eh, pinchando aquí, eh, tanto la semana pasada como esta son de gente relativamente no conocida sí. el, cuando hablamos de Stacks pues podemos hablar de San and Dave, de Otis Redding de Carla Zomas, de Rufus thomas entonces he procurado aquí siempre somos un poco originales eh, tirar de artistas pues igual no tan conocidos para, para el público como es el caso, Johnny Day eh, que grabó mm, para sellos, antes de llegar a Stacks, eh, Stacks como Parkway y Yomada ...donde obtuvo eh, un éxito moderado con el sencillo Mary May... ...su talento, Mary Me... ...su talento llamó la atención del gran Otis Redding... ...quien lo ficha para Stacks... ...el productor Steve Cooper lo describió como dinamita... ...y señaló, cuenta, que Redding tenía grandes planes para trabajar con él... ...pero como ya sabéis, pues desgraciadamente... Eh, ...pues murió en el año 67 el, el bueno de Otis... En el sello Stacks, Day publicó dos sencillos destacados What All I Do for Satisfaction Tema que a ellos más tarde versionaría la cantante Janet Jackson Y el tema, el, el single Stay, Baby Stay Considerado un clásico imprescindible para por los aficionados al sol Vamos con Johnny Day El tema What All I Do for Satisfaction del año 67 ¿Qué? What'll I do for silence? If you leave me now, you won't, won't be hanging around. And what I do for satisfaction after you have finally gone? And what I do for satisfaction? Oh para subir el grupo esto es 98% Funk donde el sol se viste de brillo y los bajos mandan ritmos calientes, historia, estilo y mucho mucho Funk todo esto aquí en 98% Funk a a Fanktoti, esta es tu sección Gabón a todos, aquí estamos hoy otra vez Hoy doble trabajo, eh Me lo he pensado bien antes de venir ¿Algo <risa> lo Digo, haces yo? Joder. Pues venga, ¿Cómo respira ¿Cómo está el técnico ahí dentro haciendo? Uf, <risa> no, no te oye Bueno, pues nada, respira por fundo Y preséntanos lo que lo que, lo que traigo hoy Lo que has traído, venga Bueno, vamos hoy a recordar uno de los grandes clásicos del sol y del funk de los años 70 Mr. Big Stub ...publicado por Stack, eh, por Stacks Records en el año 71. La canción catapultó a la estadounidense Jean Knight al estrellato en el 71. Grabada en el 70 en los estudios Manaco de Jackson, Mississippi... ...y producida por, eh, por Wardell Kesserge... ...esta canción mezcla a la, la perfección del sol y el funk... ...con un ritmo contagioso y un bajo inconfundible... ...que marcó a, to a toda una generación. Mr. Big Stuff no, no tardó en conquistar las listas. Llegó al número 2 eh, del Billboard Hot 100... Se mantuvo cinco semanas como número uno en la lista del sol de Billboard y terminó convirti convirtiéndose en la canción sol más destacada del año. Además, obtuvo una certificación doble de platino en Estados Unidos y fue nominada a un premio Grammy en el 72 a la mejor interpretación femenina de Rima Blues. La letra es directa y poderosa. Jean Knight le canta a un nombre presumido, elegante y seguro de sí mismo al que ella llama irónicamente Mr. Big Staff un tipo que presume de coches, de ropa, de conquistas, pero que según la cantante necesita eh, crecer, dejar la arrogancia y devolverle el amor que le rotó. Vamos allá. Gonna, gonna get my love ahora con el último tema, Hipócrisi, de la cantante Millie Jackson. Publicado por sprint Records en el año 73, esta canción forma parte de su álbum It Hearts So Good del 73 y está escrita por la propia Millie con, eh, junto con Victor Davis. En cuanto a la letra, Millie Jackson pone en el foco eh, las contradicciones y mentiras cotidianas. Habla de hombres que declaran su amor pero que no quieren de parejas que usan palabras bonitas pero no actúan con lealtad y de una y de una hipocresía social más amplia que atraviesa las relaciones, la familia y el hogar. Y con esto dicho, dale Ardie Abandoni. Now oh, I tell you what it sounds like to me Everyday hypocrisy, that's all it is, yeah hey. Nothing but hypocrisy on huh, heart, huh, yeah. Wow! Sol Conexión, en el espacio de Cádiz Cádiz Sol, que une pueblos, gente, culturas, como no, a través de Sol, Sol Conexión. Bueno, pues bienvenidos a Soul Connection. va a estar aquí nuestro profesor Carlos, pero ha tenido que ausentarse y me toca a mí, otra vez, leer lo que nos había preparado. Eh, como decimos, bienvenidos a Soul Connection, el espacio donde estas semanas intentamos unir el alma del Ritman Blues y el Soul con la sofisticación del jazz. Hoy escuchamos a John Scofield, uno de los guitarristas más influyentes del jazz contemporáneo. Nacido en Ohio en 1951, Scofield construyó su sonido entre el blues, el funk y la improvisación, dejando huella junto a leyendas como Miles Davis, Herbie Hancock y Charles Mingus. En esta en esta ocasión nos presenta su versión del clásico de los 70, "Jazz Don't Want to Be Lonely", una joya original del soul. ...popularizada por el grupo The Main Ingredient. Just Don't Want To Be Lonely es una canción escrita por Bobby Ely, John Freeman y Vinnie Barrett. Su primera grabación conocida fue, eh, fue eh, grabada por Ronnie Dyson en 1973... ...y lanzada como sencillo ese mismo año. Sin embargo, la versión más popular llegó en enero del 74... ...cuando fue interpretada por el grupo The Main Ingredient alcanzando un gran éxito comercial... La versión de este grupo logró posicionarse en el número 10 del Billboard Hot 100 y en el número 8 de las listas de Rhyman Blues de Estados Unidos. Su estilo combina soul con un toque de pop suave característico del sonido de los años 70. La letra expresa el deseo profundo de compañía y afecto, aunque sea momentáneo. El tema ha sido versionado en diversas ocasiones, incluyendo adaptaciones en el estilo reggae y soul contemporáneo, manteniendo su mensaje universal. Sobre la soledad y la necesidad de conexión emocional. Con su guitarra cargada de sentimiento y un groove inconfundible, scofield transforma este himno del amor y la soledad en una conversación entre el alma y el jazz. Vamos pues con John scofield y el tema Just Don't Want To Be Lonely. Vamos a seguir con los temas Stacks. Por ejemplo, tenemos a Oli and the Nightingales, originarios de Memphis, que comenzaron como el grupo Gospel, Gospel Reuters Junior Boys, compuesto por Oli Hoskins, Nelson Lechure, Bill Davis y los hermanos Willie y Rochester Neal. En la década de 1950 se hicieron populares en iglesias y radios locales. Y tras cambiar su nombre a Dixie Nightingales, grabaron varios sencillos para Natsboro Records. Su talento compositivo, especialmente de Hoskins, los llevó a fichar por Stacks Records, donde publicaron el controvertido tema gospel Assassination en 1965 y además otros sencillos antes de reivindicarse como grupo secular en el 68 bajo el nombre de Olly and the Nightingales. Eh, su primer éxito secular fue I Got As sure You thing y su álbum debut homónimo salió en 1969 con producción de Isaac Hayes, David Porter y Booker Tillo, no es sé nada menos. Tras algunos éxitos moderados en las listas de Ryman Blues, Hoskins dejó el grupo y comenzó su carrera en solitario como Ollie Nightingale, mientras que el resto continuó como The Nightingale's. Hoskins la CEO lanzó varios sencillos bajo Memphis Records, consolidando su carrera individual. Vamos a escuchar a Ollie Nightingale. She won't make mistakes, if she knows she'll regret them A woman will stick by you, too thick and thin And with a woman like this, I know I got to win La sección, que es una mirada a esos LPs que marcaron el alma del sol. Discos que no solo debes escuchar, debes sentirlos. que en Motown el soul se iba sofisticando paso a paso, en Memphis trataban de mantener ese soul simple, pero sobre todo auténtico. Así, las canciones de nuestros protagonistas de hoy en Remember, Sun and Dave, nunca sonaron con una producción excesiva, y ahí reside gran parte del atractivo de Hold On, I Am Coming, su primer álbum publicado por Atlantic en 1966, y que hoy os ofrecemos en Remember, sección patrocinada por Kales Kales Soul. Sam Moore y Dave Prater, originarios de Miami y Georgia respectivamente comenzaron cantando, cantando en la iglesia y actuando por separado en diferentes clubes del sur de Estados Unidos en diciembre de 1961, David Prater recién llegado de Georgia y vocalista de un grupo gospel, se presentó en un club de Miami durante su actuación tuvo dificultades con la canción Dogging Around de Jackie Wilson y Sam Moore lo ayudó desde el escenario su improvisación conjunta Fue también recibida por el público que marcaron el nacimiento del dúo Sam Dave, conocidos también como Double Dynamite. A de 1962 lanzaron siete sencillos, ninguno sirvió para diferenciarlos de sus ídolos como Ray Charles y Jackie Wilson, pero a principios de 1965 Jerry Wessler envió a Sun and Dave a los estudios Stacks Vault en Memphis. En Good Night Baby, la cara B de su primer sencillo con Stacks, se puede apreciar fácilmente la estrecha relación que habían forjado tras tres años y medio juntos, señaló Rob Wattman. Se complementan, repiten y completan las frases del otro, con una gracia y naturalidad hipnotizantes. Rob Woman es un musicólogo canadiense especializado en Soul, Thinman Blues y Blues, conocido principalmente por su libro Soulsville USA The Story of Stacks Records, en el que analiza la historia del sello Stacks y sus artistas más importantes. los éxitos moderados de A Place Nobody can Faint y eh, Eat Tell What I Want, el dúo de productores Isaac Hayes y David Porter compuso para Sun and Deep el tema You Don't Know Like I Know, que se convirtió en un éxito inmediato. En 1966, mientras buscaban ideas para una nueva canción en el estudio Stax, surgió de forma improvisada Hold On, I'm Coming. Inspirada en un momento cómico cuando Porter se levantó para ir al baño y Hayes bromeó con ese ¡Espera, ya voy yo! de su compañero David Porter La canción se escribió en apenas 10 minutos y se convirtió en un éxito internacional En la grabación, Sam Moore asumió la voz principal por tener un timbre más profundo Mientras que David Prater se encargó de los versos secundarios Decisión respaldada también por el guitarrista Steve Cooper Quien destacó la notable diferencia entre las voces de ambos cantantes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 Hold On I'm Coming se convirtió en el primer single de Sun and Deep que entró en el Top 40 y se incluyó en su primer álbum para Stacks y Atlantic, titulado de la misma forma y publicado en 1966. Como el título dio lugar a malentendidos en, la, en las emisoras de radio de Estados Unidos por considerarlo demasiado sugerente, el propietario de Stacks, Gene Stewart, decidió hacer una nueva edición y una grabación rápida con el título Hold On I'm Coming para el mercado estadounidense. Con motivo del éxito de Santana Dave, la discográfica Roulette reditó los anteriores trabajos del dúo. Aunque al principio se mostraron muy reacios a grabar discos en estudios independientes como Stax, pronto se convertirían en la quinta esencia del sol sureño auténtico, enérgico y con mucha garra. Su primer álbum para Stax giraba en torno a su gran éxito el increíblemente vibrante How Long I'm Coming", La sólida base rítmica de Al Jackson, las líneas de abajo cadenciosas de Duck Down, los solos de guitarra de Steve Cooper y la maestría de Booker T con el órgano se combinan para brindar a Sam and Dave un groove incansable y desenfrenado. Y por supuesto, Isaac Hayes y David Porter se encargan de componer las letras llenas de alma. I don't even mean. know El álbum, de Sun and Deep, destaca por la variedad de estilos e intensidad de las interpretaciones. Incluye desde baladas emotivas como I Got Everything I Need y Just Me, hasta temas enérgicos y funk como You Got It Made y You Don't now Like I Now. Además, resalta la virtuosidad de músicos como Steve Krupper y Boker T. Jones, así como la potencial vocal del dúo mostrando un viaje musical lleno de sol, gospel y groove memorable. Bueno, pues hemos mm, rescatado, no sé si es la palabra, el verbo correcto, pero un álbum superclásico, Hold On I'm Coming. Gracias, Baranda. Un placer para todos y haber disfrutado de este gran álbum. Sí, pues sí, sí, la verdad que sí. Y estábamos comentando aquí un poco entre nosotros que San and Dave... Eh, uno de los vídeos más vamos más recurridos en Youtube eh, seguramente que muchos ya lo habéis visto, es esta eh, in, esta interpretación de Hold on a eh, dentro de la gira europea que hizo Stax eh, en el año 1967 bueno, un vídeo que dura más o menos 7 minutos y que es eh, absolutamente recomendable, porque empiezan con el tema más o menos en plan lasa y pues con el ritmo que hemos escuchado ahora y lo acaban pues en un frenesí y, Esta es brutal, total. brutal, es una gofada de vídeo y os lo recomiendo que lo veáis y lo disfrutáis. Bueno, pues seguimos en Stacks. Antes es verdad que he dicho que no íbamos a, íbamos a recopilar temas de Stacks, un poco de gente poco conocida digamos, para el gran público. Hemos hecho una pequeña excepción con este álbum, yo creo que merecía la pena, porque es Alan Dave eran las las no voy a decir la máxima estrella, igual después de Otis Redding, pues igual si sí eran era and Dave. Que por cierto, no sé contado una vez la anécdota de Otis Redding, ¿no? con Sanand Dave, que cada vez que salía al, por ejemplo, ah. en esta en estas actuaciones de ¿Qué hago yo ahora, no? Como diciendo, estos hijos de <risa> me van a hacer sudar ahora y lo debía ser cierto que el tío se ponía un poco negro y claro, bueno, luego lo daba todo él. El bueno Dottis. Sí, sudaba y luego daba todo. Sí. Vamos. Bueno, venga, vamos a seguir con Stacks. Vamos ahora con Derek Mac Martin, que obtuvo su gran oportunidad eh, profesional con solo 17 años al cantar con, nada más y nada menos, con Duke Ellington. A principios de los años 50, se une al grupo vocal de Pills, que también pasó con, por los nombres de Five Pills y Howie and the Zaphirs, antes de consolidarse como los top notes. Con este grupo, con los top notes, eh, graba para sellos como Tuba, Shoe, Roulette y Stax, lanzando clásicos como Soul Power y la versión original eh, de Twist and Shout, que luego inspiró a los Isley Brothers. En 1963, eh, Derek Martin inicia su carrera en solitario con la versión de Daddy Rolling Stone de Otis Blackwell y casi alcanza el top 20 con el tema You Better Go. Vamos a escuchar la canción Soul Power, primero publicada por el sello tuba Records en el año 67 y justo al año siguiente eh, la filial de Stax, Bolt Records lo publica en, en el año 60, eso, como os decía del año 68. Soul Power de Derek Martin. All right, all right. Soul de los 60 a la frescura del Green Blues de hoy. La herencia sigue vivo y suena ahora en Herencia Soul. Los traveling Brothers, que es eh, nuestro siguiente grupo invitado a Herencia Soul, es una banda de blues original de originaria de Leioa, Vizcaya, formada en el año 2003 y reconocida como una de las agrupaciones de blues más destacadas de Europa su sonido combina blues tradicional con soul jazz swing funk y unos toques gospel y siempre con una energía muy potente en directo de hecho tienen incluso se puede decir que tienen dos formaciones la banda rítmica la banda base y una versión más tipo big band y han publicado más de 10 discos eh, haciendo giras por toda Europa y Estados Unidos En el año 2015 ganaron el European Blues Challenge y fueron finalistas del International Blues Challenge de Memphis, lo que consolidó su proyección internacional. Su carrera se caracteriza por la autenticidad, la autogestión y la mezcla de raíces americanas con una sensibilidad muy personal dentro del blues contemporáneo. Vamos a escuchar el tema Everything To be del disco Coming Home, eh, publicado en el año 2022, a eh, a través del el sello Magnolia Recos. tema, Papasoul, buen descubrimiento nos has hecho. Pues sí, bueno, a ver es un grupo que no realmente, fíjate, estábamos hablando ahora, lleva uh -huh. 12 años, ¿no? 2003 sí, 12 años. Sí, 10 álbumes tiene ya Perdón, sí, <ríe> tiene razón balanda 22, no, es que no sé sumar 22 años pero además, fíjate 10 álbumes, creo que he leído que han publicado, me imagino que algunos serán con la, con la sección rítmica uh -huh. ...y otros pues con la selección no sé... ...habría que... ...hombre es un grupo desde luego... ...a mí me ...es un grupo a tener en cuenta... ¿no? ...a mí me ha encantado eh... ...estoy buscando así... ...artistas y grupos de... ...actuales que hagan Soul y Rhythm Blues... ...y bueno pues... lo ...reconozco que lo he descubierto... ...habrá gente que nos conocía de... <risa> ...seguramente ¿eh? antes que... ...que nosotros seguro... ...pero bueno... ...nosotros ah, apuntamos su nombre... ...hombre aquí está bien bien apuntado... ...los o sea, traveling Brothers... Los ¿Qué nos presentas ¿Mira? ahora? Pues vamos a seguir te con te el repasito aquí? a Stacks. Y vamos ahora con Linda Lindell, que comenzó a cantar en iglesias eh, iglesias de gospel desde niña, eh, practicando tanto en congregaciones blancas como negras, y más tarde se unió a grupos de rhythm blues durante su adolescencia. En 1960 fue telonera a artistas como James Brown y, y Ake Turner. Y luego ya en 1967 se convirtió en vocalista principal de The Fabulous Georgia Soul Twisters. Gracias a las recomendaciones del disc jockey Dave Crawford, trabajó con Isaac Hayes y David Porter en Stacks, grabando su primer sencillo, Bring Your Love Back To Me, desgraciadamente sin éxito. En 1968, What Man, alcanzó el puesto 50 en las listas de Rhyman Blues y Billboard, Y luego ya, tras recibir amenazas de grupos supremacistas, se retiró de la música y vivió en Gainesville durante 25 años. En 1993, Saltan Pipa sampleó su tema guataman en su éxito homónimo What Man, lo que impulsó el regreso de Lindell a la música. En 2003, interpretó la canción en vivo en la inauguración del Museo Staggs, Y nosotros vamos ahora a escuchar la cara de ese primer sencillo que grabó para Volt en 1968. Bring your love back to me. Woody Clay comenzó su carrera en la década de 1950 con el grupo de gospel de The Rinkers Singers. Grabó varios álbumes y sencillos a partir de 1960, pero no alcanzó el éxito comercial hasta finales de la década. Entre sus éxitos de este periodo se incluyen duetos con Billy Vera, Extor Body Children de 1967 y William Bell, Private Number de 1968. Desde principios de la década de 1970 se centró principalmente en el trabajo de sesión y música gospel. Para esta sesión de Kale Skale Soul de hoy hemos elegido eight Eind Long and Out, tema grabado para Stax en 1968. ¡Gracias! El vocal femenino de Motions, formado en el año 68 en Chicago eh, y anteriormente conocidas como Hatch Stereos, lanzaron sus dos primeros álbumes con Stacks y álbum, y los dos, por cierto, producidos por la pareja compositora y productora de éxito, eh, sobre todo para Sean Dave, Isaac Hayes y David Porter. A mediados de los 70 firmaron con Columbia y su colaboración con Morris White de los de los Irby and Fire les catapultó, mejor dicho, las catapultó a la cima de las listas de éxitos con temas como Best of My Love. Eh, también cosecharon un gran éxito con el tema Boogie Wonderland, tema que interpretaron junto a los mismos Irby and Fire. Entre los años 71 y 85 eh, publicaron pues 10 álbumes de las Emotions un tema realmente emocionante y titulado So I can love you So I can love you Bueno, aquí hemos tenido a los Merkais Última en directo, ¿no? Eh, Last night Sí, el directo que hemos comentado antes La gira que hizo Stax por eh, Europa eh, Bueno, hay infinidad de grabaciones eh, En vinilo, en formato CD Del, pues eso, yo qué sé por París, estuvieron en uh -huh. la Olimpia de París En Londres yo creo que fueron a Noruega, bueno, menos en España, <risa> pero estuvieron en varios países europeos, tuvo tuvieron gran acogida, y bueno, viajaron las las estrellas de esta, Oti Redding, San André... ¿En qué Alec. año fue la gira? 67, 1967, bueno, ya digo que... No pero... hubieses podido verla, me refiero a ella. Ah, yo no, <risa> me faltaban 7 años para nacer, o sea que... Pero bueno, hay vídeos, como siempre digo, la gente que tenga curiosidad, hay vídeos en YouTube, de por ejemplo, de esta actuación mm. acabamos de escuchar, los Marques, interpretando su mayor éxito, eh, Last, Last Night. Night. Pues seguimos con Stacks, ¿no? Sí, ya vamos, vamos ya. con Stacks, y el siguiente tema que vamos a escuchar fue compuesto por el gran bluesman de Chicago, Willie Dixon, quien lo había compuesto pensando realmente que lo iban a interpretar Sam and Dave, pero estos acaban de romper su relación artística. Así que la demo quedó archivada hasta que el cantante Branding Iron la rescató para publicarla en Bolt en 1971. Right tight out of sight. You don't. Bueno, pues ya estamos acabando el programa y ahora que decir la verdad es que nos hemos quedado un poquito cortos de tema Pero bueno, aquí tenemos, eh, como se dice, la chistera sí. para sacar más temas con los que entretener a nuestra audiencia Y bueno, hechao mando aquí de nuestro experto en funk experto, experto. Bueno, oye, eres, eres, eres el El oficial, el oficial, del oficial puede ser, en, este, sí. en este programa puede ser pero dicho, Oye todo? mira que nos hemos quedado un poquito cortos Y va, estaba ahí en mano de su eh, Cajón de singles De su cajón de LPs y, y nos ha sacado un tema Yo ya lo conozco y creo que muchos de vosotros también ¿Cuál es? Funk Totti, cuéntanos Este llama es Soul Power 74 Que no es el Soul Power mítico de James Brown Sino es una versión que sacaron fred wesley y maceo parker uh -huh. de esa canción es una versión rítmica y que bueno así como ha surgido esto en un pispas pues no tengo mucho más que decir pero bueno bueno yo creo que los que tienen que hablar o los que tienen sí, que sí, decirnos tocar. algo o tocar es maceo parker eh, y fred wesley adelante dale cañadilla Bueno, pues con esta bola extra a cargo de funk Toti, que nos ha traído el tema Soul Power 74, eh, ya llegamos al final. ¿Qué tal lo hemos pasado? Aquí tengo mis tres compinches, bueno, los dos que estaban al otro lado de la, del cristal, eh, DJ Pavel o DJ Distorsión Sonora y Carlos el profesor y aquí desde y de la izquierda hasta la derecha, funk Toti. Zeta, Zetaña aquí y Baranda Pues nada, pues un placer Un bonito viaje por Staxball Ha uh -huh. sido muy chulo Yo y... creo que ya la semana que viene vamos a cambiar de destino Ya hemos repasado un poquito ¿no? ah, El sello, los sellos uh -huh. ¿no? Y ya cambiaremos Se nos ha ocurrido una idea A ver si la podemos llevar a cabo para la semana que viene El día miércoles 26 de noviembre Estaremos aquí otra vez Eso. Bueno. Sí, tú ya, ZZ Añaki, me has sacado la agenda ahí para sí. Empieza, sí. empieza. Por ejemplo Podemos Por ejemplo, recordar que sigue abierta la campaña de Sin Chilagún exactamente, exactamente, Sin Chilagún Que es aportar una modesta cantidad 40 euritos para todo el año ¿eh? eh, Recordar que estamos en una radio libre Que no recibe ningún tipo de subvención pública Exacto. Ni de organismos privados O sea que vive un poco de la generosidad sí, de la es. gente, de nuestras aportaciones, pero bueno. Sin Chilagún, 40 euritos, pues a través de cualquiera de los que... de los que, Bueno, a través de la, de la misma calle, cuando nos vais por la calle, mm. o a través de la página de Facebook. Es, a través oye, de nuestras páginas también. Eso es. Oye, pues eh, me interesa hacer una aportación. Pues ya veríamos la forma. ¿eh? Una tarjetita sin Chilagún, en el que se os reconoce como aportadores. Y hablando Más, de eso, pues que este próximo sábado... En aportación también a Sinti Haciendo la apertura de la temporada De Sinti Likerratia Pues tenemos en la Sala Niesen Eso es la Presentación y con dos grandes grupos La presentación de la parrilla Algunos sí. nos hemos adelantado sí, sí. Pero bueno, eso es grupos Aitor? Linton Town y Gori Gori Y entre medio eh, de inicio A nuestro gran compañero Gori Y ayudante de y ahí, los de miércoles, claro, es. nuestro gran DJ Inigo Art. Inigo Art. que va a estar amenizando un poco a la gente que va entrando en, en la sala NISEM. Mm -hmm. Recordad, se abren las puertas a las 8. Ahí estaremos, algunos del programa, si nos queréis conocer. Firmando autógrafos. <ríe> Firmando <risa> autógrafos, eso no sé, no creo. Pero bueno, ahí estaremos. Eh, si alguien en ese momento quiere... Eh, ...ofrecerse como Cinchilagún... ...pues bueno, nos pues encantados ...ahí estaremos con todo preparado... ...y si no, pues bueno, con entrar... ...pagar la entrada... Sí. ...y Suficiente. eso pues bueno, esa aportación... ...también de cuenta, de también cuenta... O sea, ...12 es. euros la entrada, por cierto... ...os invitamos... ...el domingo, ¿Eh? el sábado... Uh -huh. ...a partir de las 8, eso ya es. sabéis... ...y nada, y luego ya hablaros de... ...bueno, es verdad que antes hemos comentado hace tiempo... ...que nos saludamos a nuestros amigos de Zaragoza... Radio topo uh -huh. ...la gente de Radio Gallinera, en Valencia y lo, todos los que nos escucháis a través de la FM, que como sabéis pues hemos ampliado en radio de acción el radio de acción y luego como siempre en internet en la página de Facebook de Calescale luego las eh, aplicaciones digitales y ah y ovejasnecracks.com ahí sí sí sí que creo recordar hace ta zeta era los miércoles de 6 a 8 Y el domingo de madrugada, de madrugada me suena. Madrugada de, de, de, una, de, madrugada. de una a tres, me Pero suena. Pero bueno, os metéis en la página, de ahí nos encontraréis, mm. ahí está la parrilla, porque es una página dedicada a pinchar programas de radio que se dedican a esto del riggae, del mm. rocksteady, del show, del rhythm and blues y del de, de, de reggaetón. Ah, no, perdón, eso, no. <risa> A ver, espera un poquito. Eh, DJ Distorsión Sonora, ¿qué hora es? Es la hora de... ¿Faltan cuatro minutos? A ver. Sí, sí, cuatro minutos. Oye, también podemos hablar más. <risa> bueno, yo creo que no, yo creo que no. Venga, yo creo que ya podemos dejar la, la parte última, la canción que antes, ah, era, sí. antes era la versión, la canción de inicio. Tres minutillos. La canción de inicio del programa, y ahora siempre lo dejamos para la final, es un temazo. Ros Batist Ros Batist, exactamente eh, Nada, pues nos vemos aquí el miércoles que viene a las 8 La 100.0 de la FM de Sin Chile y Kiratia Aquí en ¡Cales, Cales, Soul!